Estamos en democracia, pues, ¿no? No. Ya, ya, ya, lo único que podemos... Rescatar que el país a veces se atrasa por estas por estas circunstancias. Estamos en democracia, ellos tienen libertad de poder manifestarse sin maltrato, sin atropello, yo creo que en democracia se puede vivir. Esa es la diferencia de, de lo que hemos pasado antes y que ahora se respeta. La alcaldía trabaja normalmente, mi ¿no? alcalde. Estamos trabajando. Es que tienen que entender, ellos también no sé que están detrás de esto. Ya, cada día de perjuicio genera reducción de ingresos, quieren que cumplamos con las obras, con los proyectos, si no hay ingresos tampoco podemos cumplir con la meta que nos hemos trazado. ¿no? El POA lo que se elabora es un presupuesto, ya no es dinero en efectivo, y para cumplir con el monto establecido pues tenemos que nomás atender al pueblo a través de la atención, a través de los servicios y trabajo que realizamos genera el, eh, ingresos propios para poder cumplir con lo que está establecido.